38 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Hernán, ¿cómo andas Te iba saludar. Buen día, Marcelo. <ríe> bien, todo bien. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Silvia Guzmán, de La olla de Toledo, porque, como siempre, eh, tiene actividades importantes. Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, eh, en, en ebullición como La olla Gigante. Impresionante sí. y... Y estamos en el momento de la asamblea, así que se van a escuchar voceríos, pedimos disculpas. No, no, se escucha, <risa> sí, se, se escucha bueno, bien. Pero bueno, primero que nada agradecer a la radio, que siempre está atenta a, a nuestras luchas, que, que son las las vuestras también, así que muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo, ¿Cómo anda la actividad por ahí? ¿Qué están haciendo en este momento entonces? ¿Están de asamblea? Sí, eh, por ahí escuchan una voz de fondo sí. conocida, sí, sí, sí. <risa> eh, la mecánica es así, a las 8 de la mañana nos, nos juntamos a trabajar y cuando la olla está ya todo hirviendo, nos ponemos a punto con los gastos, lo que hay en stock, etcétera, etcétera, y en este caso, en especial, eh, la movida de mañana, que bueno, para ello le paso a, a Álvaro para que les comente. Bueno, perfecto. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias Silvia, que pases bien, chau chau. Igualmente, gracias. Bárbaro, bárbaro, estás en plena actividad por ahí en la olla Toledo. Sí, por eso es un griterío, eh, odio, es difícil por el ruido, pero bien, este, si, si ustedes me escuchan bien, vamos arriba. Sí. Contanos un poco de esta actividad que se viene en esta en estas próximas horas. Bueno, la historia es sí Mañana es el 19 de junio, como sabemos todos históricamente sobre todo desde el 2011 en adelante que arrancamos con la lucha contra la tirí y por la defensa de la tierra en Eiteí, ha sido una suerte de ritual fundamental estar presente los 19 de junio en SAUCE, ¿está? Claro. Entonces, eh, todos estos años el compromiso fundamental de lo, ahora somos comisión por un calendario de libre de soja transgénica. Y en Defensa del Agua, también la Olla Popular del Toledo, vamos todos los colectivos nuestros de esta zona, vamos para allá para Sauce, nos movemos, cartelería, protesta, y sobre todo en los momentos en que está la saliendo eh, las autoridades hablan, se hace la, la ofrenda floral, etcétera, etcétera, nosotros marcamos presencia, reivindicamos, agitamos con la prensa eso ha sido un poco la historia siempre cuidando el espíritu festivo del pueblo pero a la vez, marcando presencia política diciendo, hay cosas que no pueden ser, no deben ser y las queremos distintas en este caso pasado, la última lucha ha sido contra las no claro claro entonces por ahí me van escuchando bien porque sí. yo no les escucho mal ustedes, porque sí. yo no te pregunto te escuchamos bárbaro Ah, perfecto. Entonces, hay una novedad este 19 de junio, que es que el pasado 5 de junio, y creo que ustedes lo informaron, si no me equivoco, se fundó la RAC. ¿Saben lo que es la RAC? A ver, contanos la RAC. La red. La red, ah, red ambiental canaria. Ah, Resulta sí, Resulta sí. que al, al cabo de mucho tiempo somos un montón de colectivos canarios mm. que descubrimos no es obvio, pero es importante, los procesos tienen sus tiempos. Descubrimos que si no actuamos juntos, el monstruo nos pisa fuerte y nos pasa por arriba. ¿Se entiende? Clarísimo. Entonces tenemos ahí colectivo de la costa que están luchando contra los barrios privados que lo quieren poner ya en, la, en la zona de la laguna el Cisne cautelada, etcétera, etcétera. El tema de la basura en Villa Olmos que nos quieren poner relleno sanitarios que no deben ser por distancia y por lo que ha sido la historia de la basura en Cañada Grande. Y así va recorriendo. El río Santa Lucía con todas las violaciones que hay. Otra que es tracción de arena, otra que soja que llega hasta el borde. Y nosotros en la lucha contra los sojeros, que no quieren aflojarla. No es sojero chico. Sojero chico creo que se fue. Creo no. Sojero chico, en general, que son poquitos, dejaron la zona. Pero estamos teniendo una lucha contra un sojero grande, un tal Fernández. ¿Le suena el apetito Fernández? Sí, <risa> cómo no. ¿Era de Paso, sí. del Paso Picón, era? No, ese ese ah, ese el otro, ¿estás acordás? Claro. Ese era Máximo Castilla ah, ahí va, ahí ¿No? va ese No, este Hernández son el clan que tenía Cerro Fripul debiéndole 44 millones de dólares al Brown que la evita todos los uruguayos tienen Comercio, tiene Avícola tienen de todo, son el clan Fernández los que le hicieron la cinta presidencial al Pepe Mujica Y le prestaron la avionita para viajar, viajar a Brasil, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Y es, esos personajes... Bueno, y tenemos un Fernández en la zona sauceña, que, por supuesto, como el Estado, eh, lo que conocemos, si no complice o omiso, si no omiso cómplice, dejémosla ahí y no profundicemos, ni hablemos de Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, este Fernández hace lo que quiere. Este año volvió a plantar soja a la entrada de Sauce. Sí. Vergüenza, vergüenza total. Y bueno, Entonces, en esas luchas, nosotros contra el modelo Sojero, la basura, los barrios privados, etcétera, etcétera, todo el tema del agua, Río Santa Lucía, nos juntamos más de 15 colectivos el 5 de junio pasado en Santa Lucía y fundamos la Red, la red Ambiental Canaria, ¿está casi me sale alimentario cuando sí. la olla acá me está claro. alimento y el hambre que nos está golpeando feo bueno, la red ambiental canaria entonces, nada nos estamos convocando todos como primera acción de la RAC de la red ambiental canaria para mañana el 19 de junio, estar presentes a partir de las 11 en la plaza de Sanse y con un objetivo central, que es obviamente, para todos los que somos ambientalistas de corazón contra este capitalismo cruel Lucha y cagar Neptuno, estamos en un momento muy especial, el gobierno está dudando, no se ha animado a bajar el contrato que firmó la Lacallito, si no era como un acuerdo con este otro, algo por el destino, lo cierto es que les está costando mucho decir, esta vergüenza no debe ser. Bueno, entonces mañana estamos invitando no solo los colectivos canarios, sino colectivos ambientales de todos los lugares, a estemos llenando la Plaza Sauce con no al proyecto Neptuno, Vergüenza total, una estafa, no solo privatización, sino una verdadera estafa a los uruguayos con un negocio que no se puede creer. Que toda la academia está en contra, ni que hablar todos los ambientalistas, ni que hablar todos los candidatos intendentes San José, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esas en concreto, la movida estaría muy bien si ustedes la pueden difundir, darle motivarla, así como motivan históricamente todas las cositas de estos y nuestras luchas. Y bueno, es eso. Bien. No sé si tiene alguna preguntita. Bien, Álvaro, esta recordanos, este, ¿a van a estar por ahí entonces en esa movilización. Entonces, la invitación es, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza de Sauce, todos con el mejor ánimo, todo lo que sea cartelito que digan no al proyecto Neptuno, bienvenido. Todo centralmente, no quiere decir que cada colectivo si nosotros queremos llevar con la soja contra la soja, cada uno lo que quiera es aparte, bienvenido pero el eje central mañana políticos, darle punta al proyecto Neptuno que es una vergüenza que estos tipos nos han animado a bajarlo están todavía con la comisión los 90 días hablan de que Azupá la, la, la pilotean esquivando ricos para decir esto no debe ser con toda claridad. Y bueno, estamos en esa. Mañana a partir de las 11 de la presa de Sauce. Bienvenido todo el que quiera venir. La radio que ha estado muchos años apoyándonos, nunca más que invitado también. Y bueno, no sé, vamos arriba con eso. Bien, Álvaro, perfecto. Eh, Le mandamos un saludo para todos y seguiremos al tanto de todo lo que pase. bueno Lo mejor para mañana, entonces. Ojalá, ojalá tengamos, ojalá en su presencia como hubo ayer, nosotros lo pudimos ir porque estábamos preparando todo lo de la olla, pero estuvo buena la cosa, ¿no? Sí, Para sí. Para lo que venía haciendo Palestina, estuvo bien, ¿no? Mucha gente, teniendo en cuenta más que Exacto. una noche fría, ¿no? Pero mucha gente. Sí, por lo que fueron los comentarios, y es bueno, notable. Entonces, está viendo una cierta sensibilidad importante de muchos que decimos basta de que nos sigan poniendo la pata encima con tantas cosas, otra que los queridos sionistas sí. lo que están haciendo, entonces bueno bienvenidos todos en Saúl y mañana y vamos arriba que, que si frenamos esto no va a dar fuerza para luchas futuras ¿tá? un abrazo Álvaro, saludos para todos Una, un abrazo y gracias por estar siempre al firme abrazo a todos por ahí, hasta luego Adiós.